todo ha cambiado. Los cuatro billones con B, los 4 billones de datos incluidos en Matrix ya han sido consultados por las autoridades en 283.000 mil ocasiones. Se da la casualidad de que un proyecto llamado Science It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 Que pueden vendernos y ser vendidos. Ahora somos también portadores en de enfermedades, en de anticuerpos y de genes buenos y de genes malos. Y nos quieren portadores en de odio, de creencias y de bulos. Quieren que portemos en desinformación, eh, pero ahora la desinformación la aporta quien denuncia desinformación. Qué complicado es el mundo. Tengo mi rincón florido, sacar